Olivera, desde Mori te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, ¿de qué hablamos? Bien, Jorge, volvimos. Te hago una pregunta, te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes qué significa Karina en italiano? Ni idea. Ni idea. A ver, ¿qué significa Karina en italiano? Karine, Karina significa、mmm, bella, bella, mujer bella. Mira. Hola Bella. No sé si entendiste. ¿Dónde estás Bella? Estoy en el Yacht Club Punta del Este con Lorenzo Gaudensi. Él es italiano、mm -hmm. y、eh, pertenece a la embarcación PSP Logistic, que es la última que acaba de llegar. Y si bien es italiano, habla muy bien español y va a hablar con nosotros. Y bueno, hace un ratito que estamos conociéndolo aquí en el. En el yacht, le agradecemos el tiempo. Sé que、eh, todo lo que significan las notas es complejo, pero realmente agradecemos esta disposición para nosotros. Y bueno, ¿cómo se.? Llegaron hace un ratito, me decías de las dificultades que han enfrentado, de la necesidad que tenían de llegar al puerto. ¿Cómo se viven estos, estos días? Pues,、eh, muchas dificultades. Hemos.、Uh Hemos llegado desde Portsmouth, en Inglaterra, y después de 27 días navegando a, a través del océano. Desde el norte hacia el sur hemos llegado aquí en Punta del Este. Ha sido muy bonito y hemos encontrado muchas condiciones diferentes, de buen tiempo, mal tiempo. Y los últimos días han sido muy difíciles, pero hemos conseguido、uh, llegar al p o d i o y hemos llegado tercero en esta increíble carrera. Decías, bueno, cuando, cuando van llegando a cada puerta, este es, el segundo, este es el segundo puerto, pero cuando los compañeros le hacen de todo. Hace, Pasan y le hacen. Me、todo. hacen de todos los compañeros, es increíble. No, me molestan, son 30 días que mis compañeros me molestan, pero así es la vida. Y, y de, no se cansaron de 30 días de molestarte, sino que te molestan acá pasando cuando estamos haciendo la nota. Te decía, llegaron ya, este es el segundo puerto, pero cuando van pensando en este lugar. ¿De qué, ¿De qué manera se preparan? Y más que nada, teniendo en cuenta lo que decía, se van a encontrar con climas diferentes. Sí, es verdad, los, los climas son muy diferentes en cada puerto.、Uh, claramente, uh, Punta del Este y、eh, Sudamérica es un clima muy caliente muy caloroso para todos nosotros. Y es una experiencia increíble poder llegar aquí. Y la verdad es que le estaba contando a todo el equipaje de cómo se come buena carne aquí en,、uh, en Uruguay. Uh, el equipaje es de Inglaterra y tal vez no se dan cuenta de lo que es、eh, comer bien. Qué lindo, qué lindo, porque es difusión para nosotros, siguen los compañeros acá haciéndote、si、burlas. Eh, es, es lindo para nosotros también que, que lleves toda esta promoción de lo, que, de lo que es Uruguay, de lo que es Punta del Este al mundo y bueno, también cuando llegues a tu lugar de origen. ¿Qué te llevó a, bueno, a embarcarte y finalmente a emprender esta travesía? Pues son, son unos 10 años que, que hago vela en Europa, en el Mediterráneo y sacándome licencias sobre licencias de offshore, de navegante. Y un día me dije, bueno, Lorenzo, ahora tenemos que tomar una decisión de cambiar vida totalmente. O quedarme con lo que tenía, y la verdad es que no podía tomar una decisión mejor que de decirme: Vamos a tomar y dar la vuelta al mundo.、Eh, es una carrera, es algo muy importante, y creo que de verdad es lo más grande que podía hacer en este momento. Bien, Jorge Lorenzo, te escucha. Lorenzo, ¿cómo estás? Bienvenido a Puntada、ah, del Este. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cuántos años tienes? Tengo 33 años. ¿Y este era el momento de tu vida para vivir esta experiencia? Sí, absolutamente sí, es lo más grande, verdad, que, que podía ser. Y ha sido muy duro, muy difícil, momentos muy altos, momentos muy bajos, momentos bonitos y también mucha tormenta. Hemos ido también para atrás,、eh, al revés que adelante,、sí. pero, pero lo hemos conseguido a llegar terceros en el p o d i o y es algo increíble, la verdad. y... ¿Y qué puedo decir? La gente en Punta del Este ha sido increíble. A las cinco de la mañana, todos despiertos para nuestra llegada.、Eh, ¿Cómo es eso? Explícale, porque por un, por un lado decís que llegaron últimos y por el otro lado, el, lado decís que, que están terceros. Contale un poquito cómo es a los oyentes. Pues entonces, el primer barco que llegó es el Yacht Club de、uh -huh. Punta del Este con el skipper Fernando Antia.、Uh -huh. Y el segundo barco es el barco Perseverance con el skipper Ineke de,、uh, de Holanda. Y el tercero es nuestro barco de PSP Logistics con el skipper Mike Miller. Y entonces hay otros、uh, ocho barcos que、bien. van a llegar en estos días. Ah, bien, bien, bien. Es el último que llegaron, el que podio, llegó hasta ¿no? ahora, a eso te refería. s、no, Exacto, el somos los últimos que llegamos ahora, claramente.、A、somos terceros y aguantando el podio, ¿cómo n a d a Bien, bien. ¿Y, y lo, lo que contabas de lo que viviste, ¿te resultó mucho más duro de lo que pensaste? No, no, no, no, no. La verdad es que ha sido un tramo muy grande. Son 7, 500, más o menos 7500 millas desde Inglaterra hasta Punta del Este, entonces son algo como 27 días. Los barcos van muy rápido, vamos alrededor de 12 nudos, pero、uh, las condiciones muy diferentes. Tenemos las calmas ecuatoriales y el calor. y... También te, tuvimos tormenta y muchas cosas diferentes. Pero bueno, aquí llegamos y te, todo el equipaje está muy contento, muy feliz. No podíamos esperar en llegar. Estando sobre la embarcación, ¿qué, qué, qué, qué, qué reflexión hacías sobre lo que te imaginabas que ibas a hacer cuando llegara a tierra? ¿Sueño con qué cuando llegue a tierra? Pues、mmm, sueñé con una, una cama caliente y confortable porque compartimo, por, compartimos camas en el barco y no tenemos, no tenemos camas para todo el mundo. Esa、mm -hmm. es la verdad.、Mm -hmm. no, no os digo lo que comemos en el barco porque la última semana. Casi no comemos, pero, pero bueno, mucha calor también. En las、uh -huh. calmas ecuatoriales llegamos hasta 45 grados.、Uh -huh. Y ayer,、uh, ayer vi unas focas y un pingüino, pingüino se dice, ¿no? Sí. Y ha sido bastante increíble. Verlos en el agua y hacían como 5 grados y mucha tormenta. Entonces, condiciones muy diferentes. Y lo que, lo que más me gusta de llegar en Punta del Este creo que será la comida, la carne y un buen baño y dormir mucho.、Muy、mirarse、bien. en el espejo, y mirarse en el espejo. Acabé de llegar, acabé de llegar ade、eh, adelante de un baño y, y son 30 días que no me veo en el espejo. Entonces, bien. ¿Te reconociste? Sí. Más o menos, la verdad, más o menos. Estoy muy sucio, pero la gente sigue abrazándonos y no, y no, y no entiendo por qué. Y... Bien, estás en un, en un país muy pequeño en territorio, pero con un corazón muy grande. Estás siendo、eh, bienvenido, sin duda que sí. sin sí. duda que sí. Felicidades para ti. Muchas、tí. gracias. Y si el corazón muy grande, se ve, se ve、uh -huh. y, y lo compartimos, lo compartimos también. Lo mejor.、Eh, no、bueno, mejor acá, los acá te, están los compañeros, Jorge.、Mm. Que le están l o de... compañeros que están gritando. o t o d o s detrás mío, con muchas ganas de ver a Uruguay. Bueno, quiero foto s、sí. de ustedes. ¿eh? ustedes. Te, le, te la vamos a enviar ahora. Ahora, ahora, ahora, ahora dale, dale. Muchísimas gracias、Muy、por la buena onda y, bueno, y por mi, contarnos toda la experiencia. Mirá, que puede, a pueden, pueden, pueden eh, eh, Cari, ¿Sí, te escuchamos? decirles que luego p u e d e n gritar los goles de Uruguay. Está todo bien, ¿eh? Ah, ah ¿pueden sí. Pueden gritar en eliminatorias, pueden gritar todos los goles de Uruguay esta tarde en el partido de Uruguay. Absolutamente, y vamos a todos a soportar a Uruguay. Estamos <ríe> todos con vosotros. Muchísimas gracias. Gracias a todos también por la buena onda. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Cerramos, Jorge. Nos reencontramos en minutos. c i a s Karina. Chao chao, chao, chao. Frecuencia abierta. Información confiable.